Bien. Sí, la alcaldesa Carolina Corti, quien está ya con nosotros para saludarla. ¿Cómo, le va? ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Bien, muy bien. Muy, muy, yo creo que muy esperanzada en que esta Semana Santa nos haya servido a todos para poder reflexionar y avanzar. Exacto. Tiene toda la razón. Nos da como fuerza también, n ¿no、es cierto? Lo espiritual. Sí, yo creo que la reflexión en Semana Santa siempre, independiente de las creencias, de las costumbres. De lo religioso, de, de la creencia,、uh -huh. va a h a c e avanzar al mundo, sea como sea. Exactamente. Alcaldesa, quiero comenzar、eh, para que nos dé, a lo mejor,、eh, porque me dicen que finalizó una reunión con el CEREMI de vivienda hace poco. Estoy. Ah, está en la estoy reunión. En con... reuni、ah, estoy en reunión、ya. con el CEREMI de vivienda, su equipo, con todos nuestros equipos técnicos,、okay. y estamos trabajando justamente. En los procesos del estrés habitacional que existe en Gilpue,、uh -huh. con algunas ideas que van a ser bastante novedosas, con algunos temas en el ámbito de los comités, que obviamente llevan mucho tiempo esperando la compra de sus terrenos y soluciones habitacionales, pero por sobre todo la reconstrucción en temáticas como población argentina, Canal Chacao, Pompeya,、eh, que hoy día nos tiene ocupados. De, esa, de esos tiempos que han sido esperas largas. Exacto, bueno, sabemos bien que usted ha sido el rostro de lucha por sus vecinos en cuanto a la espera de sus viviendas.、Eh, si nos puede adelantar, porque esta es como una reunión de protocolo donde se presentan, ¿no es cierto? Las autos. No, la aut es una reunión de, de trabajo. trabajo técnico. Nosotros、ah, las reuniones protocolares las、sí. evitamos, las, las iniciamos、uh -huh. al trabajo inmediato. Está nuestra. Jefa de Ordenamiento Territorial ¿Ya? y Asesora Urbana, Carolina Zamorana, está directora de obra, está también el jefe de reconstrucción, está el director de seguridad por temas de tomas que vamos a tener que desalojar, que pertenecen、ah. a la voluntad de Servio,、eh, y, y también, obviamente, el CEREMI junto a su equipo técnico que hoy día empieza a trabajar ya una carta GAN y un master plan. Para、eh, abordar las, las distintas temáticas.、Okay. Nosotros traíamos un trabajo relativamente ordenado, pero sin voluntad política. Hoy día creo que hay mucha voluntad política y eso es lo más importante para poder avanzar.、Uh -huh. eh, Han hablado ya de plazos, compromisos,、sí. eh, siguen hay, igual. Bueno, el, el primer plazo se lo puso el ministro Poguje,、sí. que aproximadamente entre 15 y 18 meses de su llegada se iban a ver todos los avances en reconstrucción. En las distintas comunas que hoy día están ellos abordando, porque no hay que, reco no hay que recordar que son tres regiones.、Eh, y, y eso significa un compromiso muy grande. Y yo creo que él está trabajando a todo motor, viajando todas las semanas a distintos lugares. A nosotros nos viene a ver cada 15 días, pero el s e r e m i va a dirigir esta mesa, donde nosotros ya le hemos planteado cuáles son nuestras prioridades. Primero, el sector del Mirador 2. Eh, es un sector que tiene permiso de edificación, pero que lamentablemente no ha sido desalojado y pertenece a c e r e i o y vamos a tener que echar a andar ese proceso de desalojo. El segundo tema tiene que ver con población argentina que tenía remoción en masa, pero que hoy día, con el estudio nuevo y la autorización de Cernagio Mil, libera aproximadamente a unas 245, 300 familias que estaban amarradas por este tema de la remoción en masa y que tenemos que empezar a trabajar en su reconstrucción. Autoconstrucción en muchos、uh -huh. casos,、eh, pero con subsidio. Lo tercero es、eh, verificar cuáles van a ser las metodologías para los hábiles e inhábiles que hoy día pasan a ser hábiles. Estamos hablando de aquellos que han estado en campamento, aquellos、yeah. que han sido allegados y que,、eh, bajo la norma de Serbia, efectivamente pueden ser considerados en la reconstrucción. Me parece,、eh, primero que todo, gracias por permitirnos el micrófono adentro de esta reunión, el micrófono de carnaval. Están en la reunión con el Sareme de Vivienda, Marcelo Ruiz, en la reunión de trabajo por el tema de reconstrucción. Es decir, se están agilizando y hay mayor voluntad, como dice usted. ¿El mensaje que podríamos entregarle a la comunidad que ha estado tanto tiempo esperando? Yo creo que ya no hay mensaje posible. Yo creo que hay que trabajar,、uh -huh. hay tiempos que cumplir.、Eh, nosotros estamos abocados. Día y noche en este tema,、eh, porque nos interesa sacarlo adelante lo antes posible. Eso es, yo creo que ya no, no podemos d a r l e más mensajes esperanzadores sin、eh, obras son amores y no buenas razones. Así que en eso estamos trabajando juntamente. Perfecto. Bueno, le agradecemos estos minutos.、Eh, gracias por atendernos,、Muchas. como siempre. Muy amable, alcaldesa. Muchas gracias a ustedes, a la Radio Carnaval, cariños a todos los auditores de nuestro q u i p u especialmente a nuestras personas de los comités y también. De la, de la reconstrucción, que saben que mi compromiso está en cumplirles respecto de esa gran tragedia que nos trajo tantísimos problemas y que hoy día podemos empezar ya a trabajar de manera conjunta como corresponde. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas Sal gracias, saludos、Cere. ahí al CEREMI también, ¿eh? saludos al CEREMI y a Marcelo Ruiz. Muchas gracias, buen día. Ahí estábamos. Ahí estábamos, eh, claro. Eh, Metimos el micrófono de la carnaval a la reunión. Estaban ahí en esta reunión de trabajo y ahí estábamos, p r e s e n t e también, porque la gente nos pide saber, conocer cómo va,、eh, si se van a cumplir los plazos, por ejemplo, y todo lo demás que han estado por tanto tiempo ahí esperando soluciones. Ahí lo dice la alcaldesa, estamos trabajando. y Así que la dejamos tranquilita ahí en el trabajo de reconstrucción, la alcaldesa de. Kill, pues, ¿vale? Vale.